Somos sí, muy asociados. ¿sí? Calcho e asociati. Y ya empezó. Somos muy asociados, listo. Voy a tocar. Su Así es, muy buenos días, muy buenas tardes, noches, madrugadas A todos y quienes nos escuchan en este FIACAST ya número 15 de la temporada Blogger, Cibernauta y demás Tenemos varias cosas de qué hablar en este programita Así es, muy buenas ¿Qué más de ahí? ¿Cómo te va? Aquí de Guachimán, loco <risa> De Guachimán, porque sí, sí, sí. comentaste que hay obras de reconstrucción en la casa Así es, no siempre se hacen modificaciones, no. Sobre todo ese ese anhelo, no sé, es de la generación anterior a nosotros, o sea, a nuestros padres, Ajá. que les encanta modificar las casas, no, aquí va aquí, ahora derrumbemos esto, pongamos la pared por otro lado, no, no sé qué problema tienen con en eso. En cambio el anhelo de nuestra generación es tener una casa. El anhelo de nuestra generación es tener cuatro paredes y punto, creo Así yo. Así es, bueno, Eddie, hoy día vamos a a poner ahí un chancecito de punk, punk rock. No sé, hay géneros afines, lo que Salga más o menos sobre la marcha Vamos a complacer ahí al Alejo que nos pidió Algo de, de tanque, de hecho iniciamos Con este Electrolux La tipiquísima canción de estos panas Pero bueno, esto es Fútbol y Asociados Y vamos a irnos ya con los titulares En Fútbol y asociado. Así es, eh, los titulares vienen a continuación Los últimos minutos están de moda, varios partidos se definieron en los últimos instantes del mismo, no solo en campeonato ecuatoriano, sino a nivel mundial, estaremos hablando. Bueno y hasta aquí nomás le llevó el río al expreso austral, ¿no? cayó allá en Caracas el equipo ecuatoriano por Copa Libertadores. También tenemos el gran premio de Fórmula 1 allá en Cataluña, también hablaremos sobre la pancarta de la polémica en el caso de River Plate y el diario Olé, ya vamos a hablar de eso, además de la Copa Davis y tendremos previa, pronósticos y muchas cosas más de las que ya están acostumbrados aquí en su programa Fútbol y Asociados, comenzamos FIACAS número 15. infotainment. <laughs> Sí, comenzamos este programa mucho punk Nos hemos acostumbrado mucho a poner punk en esta serie De hecho es lo que más po ponemos generalmente Sobre todo en la época del cast en Radioactiva en, Allá en la Universidad Católica También esta temporada Blogger Generalmente es lo que más ponemos, ¿no? ¿Por qué será, no? Bueno, poníamos... Es, es, le da muy buen ritmo, creo, al al, al programa Tiene que ver con... El frenético ritmo que lleva fútbol y <risa> que asociados. queremos pararle. Oye, y además creo que... Sí, nos, nos agrada, ¿no? El punk. Bueno, ¿No? a mí sí. Música muy simpática. Bueno, ahí estábamos escuchando de esta banda que se llama La Furia. Que tiene un solo disco que es de covers de, de The Clash y de ahí nunca más volví a oír de ellos, ¿no? Esto se llama Alguien Cayó Muerto. Somebody's dead. somebody's dead Ajá, okay. de los de los clasasis. Eh, bueno, eh, se jugó a la fecha 14 ya de la Copa credife eh, tenemos algunas estadísticas puntos resaltables que a propósito fueron ya posteados en futbolasociados.blogspot.com, el blog querido que ya subió de ranking. Eso no ha sido un sí, sí. ni ni del del blog, bebé. o sea, ya subió no, no, sí. de ranking. Qué bueno. Sí estamos subiendo, es del hecho que tenemos más visitas, gracias a quienes nos visitan, respectivos agradecimientos. Ajá, aprovechemos, aprovechemos. Sí, sí, claro que sí. Ahora sí en general, hermanos capoeiras y hermanos no capoeiras, gracias. Muchas gracias, <risa> enseño, porque nos nos han ayudado bastante. Si no fuera por las visitas de ellos, nos mantendríamos ahí más expectantes, ¿no? Pero ahora hemos avanzado un poco. No nos importa mucho el rank el ranking ese. Lo que realmente nos interesa es que nos escuchen, ¿verdad? Así es, que... y tenemos varios reportes de sintonía ¿no? Ajá, y que podamos interactuar con ustedes Cada que nos dejan un mensaje es grato para nosotros Ya saben que esta es una actividad no remunerada por el momento Pero que nos llena ¿no? En nuestro tiempo y que nos gusta hacerla Y cada que tenemos sus comentarios, francamente es muy agradable Así que no duden en dejarnos siempre sus palabras Bueno, Eddie, ¿qué nos ibas a hablar de las estadísticas del blog? Bueno, eh, te decía que la fecha pasada, por ejemplo, fue la más productiva en cuanto a goles. La fecha catorce, ya que se anotaron diecinueve tantos. Claro, hubo marcadores holgados, el de Barcelona, por ejemplo, por ejemplo cuatro uno, el tres dos, del de Olmedo. Así es. Sí, sí, sí. Eh, algunos, bueno, es interesante que se vayan anotando goles más seguido, porque las últimas fechas tenían promedios de ocho, diez goles, lo cual hacía un poquito más aburrida. De todas formas, este, eh, este torneo ha sido caracterizado, creo yo, por las defensas más que nada. Yeah. Ha habido en general más peso, más triunfo de las defensas. Y eso te puede hablar a las claras que ya siendo la fecha 14 el goleador tenga apenas nueve tantos. Creo yo es una producción baja para el y creo, goleador del Creo que torneo, demuestra ¿no? también el momento del fútbol ecuatoriano en cuanto a la ofensiva. ¿no? En la selección se ha reflejado nuestro poco poderío. Y, y en la de los guambritos también, pues en la sub-17 sí. también se demostró últimamente que es, es, de un, es un mal endémico del fútbol ecuatoriano de, de años, de años, de años. De toda la vida. Excepto es cuando existió, tal vez, no, no, es que nunca ha habido, o sea, siempre ha habido un, aparece un, un buen delantero Ajá, cada, 40, cada años. 40 años. no Uno Alberto, Alberto Spencer, Spencer dos de Agustín Delgado, se acabó. Creo sí. yo Delanteros Pero que, que, sí, que sí. Con los que cuentes Que sean infallables Infalibles ¿No? Sí, es Totalmente cierto Infallables ¿Qué es eso? Ay hasta <risa> a veces pasa ¿no? Como este programa es en vivo Uy, no Puñeteándole no de... al, al idioma yo No no No no es de en vivo Pero la verdad cuesta mucho hacerla, Así que no lo vamos bueno, a repetir. Bueno oye Este te decía Claro es cierto Bueno, la Pantera, Benítez Por ahí otro Claro, pero en selección No tuvo una trascendencia tan Tan grande como Ni siquiera Spencer Porque vivían en momentos distintos, ¿no? En, claro, pero en épocas lo en las que se, la selección definitivamente no tenía mayor lo peso. Lo malo es que Spencer era una figura demasiado superlativa respecto al a resto de A sus compañeros, claro, era... A excepción, digamos, de, de, ese, de esa famosa selección del 66. Era, era, el, era el Oliver Atom de cuando recién al cuando llegó al New claro, Pero al Newpy, pero al Newpy que no jugaba, pero nadie, ni Benji Price. No, no, antes de que llegue Benji Price. ya cuando le pusieron a Benji, a Paul, a... A ya Tom, se armó ya. una defensa férrea ahí en el en estamos el... hablando de supercampeones bueno o estábamos sea, con caso la copa Fair, era sí, sí bueno entonces si sí se continúa con este mal en la definición ya lo que tú habías mencionado, ¿no? Los goleadores son extranjeros, no es que tengamos nada contra los extranjeros, Fernández, ¿no? Fernández o Marguerra. Pero sería mucho más agradable que estuvieran nuestros jugadores ¿Pero que nacionalitos. Hito? Sí, sí. Tenemos... mina se lesionó y ha dejado de producir goles. Lo mismo, bueno, ya se incluyó en la tabla de goleadores a Pablo Palacios tras las dos anotaciones logradas Pero, el fin de semana ya en Monumental. Claro, recordemos que igual va a ser difícil que Palacios vuelva a ser un goleador, porque ahora sí está jugando en la posición que él no normalmente hacía ¿no? Volanteando un poco ahí de media punta o de puntero si se quiere... ...dependiendo de las y locaciones, la es que o de no... extremo izquierdo, Ecuador, extremo derecho... ...a cuadro Entonces... le están sobrando los punteros, está... ...Chucho Novoa, Benítez... ...Benítez, Caicedo tampoco es un 9-9... ...ajá... ...a propósito Entonces... está jugando Felipe Caicedo seguido, la otra vez le vimos ahí en el clásico... ...me he visto dos partidos del Manchester esta semana tanto yeah. el, el domingo que fue el clásico de Manchester con el United contra el City ahí jugó Felipito, ayer jugó también Toño Valencia pero creo que de eso vamos a hablar después porque nos estamos alargando mucho y vamos con Copa Credife en Semana de <risa> Madres, no sé Semana de madres así es eh, Bueno Edi ¿y culminas con las estadísticas o vamos ya directo con los partidos? Bueno, también te podría decir que el equipo Fair Play de nuestro campeonato es del Olmedo tiene 27 jugadores con amarillas y apenas un expulsado es bueno 27 digno. tarjetas es bastante en 14 fechas es yo creo poco por partido claro, está sí. yo creo que está La de las rojas bien. creo que es lo que le conviene convierte más en... Oye, a propósito, algo que está candente es el pronóstico ahí en Así asociado. Es, al rojo vivo. Tuve por fin una buena semana y, y estoy feliz por aquello. Yo una más o menos. Creo que nos estamos abusando del hecho de que el Alejo se está paseando por el cono sur y no, no anda muy enterado de la situación. Sí, bueno, y abajo la pelea también está Pepa ahí entre a Licán, Alejo, que por son ahí. los que han pronunciado. Más más y... Nos preguntaron sobre los premios ya estamos maquinando a ver qué conseguimos puede ser una suscripción al manjar no sé sí no ahí le hablamos con con Carlígula o un chocolate hablando del servicio no sé. social del manjar cierto esta semana no nos ha llegado no es cierto todos debemos estar muy preocupados ante la ausencia de nuestro manjar diario estamos con sin sabor en y la bueno les puedo decir que está en en remodelación el manjar ahí estamos con un poquito de cambio de oficinas de domicilio pero Ya próximamente volverá el manjar a sus respectivas casillas de electrónicas. Porque la vida es más deliciosa y más sabrosa, más llevadera con el manjar de cada día que ya regresará. Mientras, también mandamos nuestro saludo a Mitch War, al Alejo, que se pasó la semana anterior intentando mandarme un antivirus, pero siempre se cayó la conexión, fue muy raro, ¿no? ¿Qué cosas? Ese antivirus no? es extremo <risa> poderoso. ¿eh? Oye, este ha sido el programa en el que más nos hemos ido dar el camino, no, ya, ya, así vamos, que vamos empecemos con... La fecha Estamos 14. Empezamos con el partido que jugaron Deportivo Cuenca y Olmedo. Me Fue el primero de la adecuado. jornada, ¿no es cierto? primer eh... partido que ya daba una sorpresa agradable. Fue una muy buena fecha, muy buenos partidos. A mí me gustó. Normalmente Pero... ese Cuenco Olmedo suele ser re contra que amarrado. No, no, no, no estuvo buenísimo. Ahora. Este 3 a 2 se habla de un partido con bastantes emociones. Claro, al principio la tuvo fácil el Olmedo. El Cuenca había venido con poco más que su diecisiete bueno digamos con los sub veintitrés jugadores sub, -20, 20, sub -20. juveniles eh, mucha gente que por primera vez eh, eh, jugó en primera división caso del de Fernando Fajardo que hizo uno de los goles del Cuenca de este jugador Narváez Nájera también son jóvenes no y, y habla de, de que el Deportivo Cuenca anda eh, formando una buena anda formando una buena cantera ah. Bueno, eso, eso sí. sí, no me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado que ya quedaron campeones del sub 20 Y no está, está sacando jugadores jóvenes, el caso de, de la hormiga paredes de Preciado. Bueno, gente, aunque Paredes creo que era del Rocafuerte. Gente, bueno, eh, Preciado, si no me equivoco, si es sí está era ¿no? de, de la cantera del Cuenca Y son gente que, que arriba ya eh, provenientes no, no siempre son oriundos de la provincia de la Suay, ¿no? pero Por ejemplo, mucha gente arriba al, A probarse la cantera del Cuenca Gente de la provincia del Oro, por ejemplo Suele Es el caso por, de Preciado claro, Es más notorio Ajá. Sí, el Cuenca Estaba dando Una muestra de un fútbol Bastante pobre Por lo que hemos dicho, ¿no? Los muchachos gente todavía con más que pánico nada. escénico Que eh, le agarró el vendabral del, El vendabral El vendaval del ciclón <risa> y ya al minuto uno Villas Villa marcó el primer gol no o sea y de ahí seguidito Luis Caicedo al minuto siete ya marcó la segunda Tiro y penal. al veintisiete otra vez dos. el gordo el gordo Caicedo mar marcó las el tercer tanto con eso ya dos tiros penales ejecutados por el gordo Lucho tras fallas defensivas del Deportivo Cuenca Eh, ...no se entendieron también con el arquero... ...primera vez que tapaba en la... ...en este presente campeonato... ...Paula Larcón... ...entonces... ...uno de los que come banca pero... pero ese sí hace esta, años ¿no? ¿no? ...si sí, eterno suplente ¿no? ...y bueno 3-0 en el primer tiempo... ...a favor de Olmedo ...hacía pensar que se venía una tragedia... ...para el Cuenca... ...pero no supieron... supieron ...sobreponerse a esta circunstancia ¿no? ...los jóvenes jugadores que presentó... Eh, no ni siquiera lo fue Guillermo duro creo que, no sé, no cómo es esto, no dirigió al Cuenca en este partido porque ya estaban en Guayaquil claro, para viajar, bueno y ahí al segundo tiempo hubo reacción ya del Cuenca de la mano de Marlon Moreno que era uno de los, de los experimentados pero que yo personalmente no le había visto jugar en tiempos también sí, pero también no tenía jugadores como por ejemplo el mismo Edison Preciado Mauricio Hurtado, un jugador que ya estuvo por Barcelona, tuvo contacto en primera. Fueron quienes empezaron a, a sacar a la luz un fútbol más consecuente, más más más efectivo, se podría decir. No y al minuto 47, este jugador Fajardo marcó la del, la del descuento y luego. Eh, Paredes del minuto 83, marcó el 3-2, parecía que podría venirse el empate, pero el Olmedo ganó de manera media agónica. Oye, los penales que le quitaron al, al cuenca te parecieron justos. Yo creo que al menos el segundo, sí. Sí, no, el segundo fue clarísimo. Sí, el primero, sí. Por ahí, algo de, de un partido muy limpio que se, se jugó con mucho ritmo, muestra de ello apenas dos tarjetas, ¿no? eso es bueno cuando ves que se ha se ha jugado mira que es un partido que hubo mucha dinámica muchos goles y, y poca polémica también creo yo que es algo que te ofrece el hecho que haya jóvenes jóvenes corren, que no, mucho, ¿no? corren más y sobre todo tienen menos mañas y esas cosas que te da el trajín de, de los partidos no pues sí es cierto y hace menos trabado el encuentro un partido así bastante es. agradable ¿no? el sábado muy simpático el, el cotejo este que llevó algo así como 3.500 personas al, al escenario al olímpico ciclo. de Riobamba que generalmente no suele tener muy buena presencia de Bueno, público. al Olmedo esto le permite rescatar los puntos al menos de local en un partido que tuvo fácil ¿no? será de ver al Olmedo cómo, cómo logra sobrellevar cuando le toque enfrentar ahora a rivales más complejos, ahora el Olmedo ya se encuentra más cohesionado se supone con este jugador Villa que ya está, está empezando a notar Benites. que es lo importante claro este este jugador Benítez también no ya ya juega figura al menos. al menos ya aparece en la nómina titular entonces el Olmedo ahora ya con sus extranjeros será de ver qué puede ofrecer por el momento es un fútbol bastante discreto No es muy alegre, que digamos, de lo que muestra el Olmedo, pero le está sirviendo este momento para mantener, mantenerse alejado del descenso. Siguiente partido del que hablaremos, de Eddie. Porque... El que se jugó en el estadio de la cocha de la Tacunga a las 16 horas del pasado sábado. El resultado más sorpresivo que nos echó a todos abajo el pronóstico y fue el la victoria Emelec. de Melec 2 por 1 ante el gallito. Y muy justa, creo yo, la victoria. Emelec está demostrando cada vez un fútbol más sólido. ¿Y que más? Y yo creo que el punto más importante de Melec y desde aquí lo vamos a anticipar en esta mesa de trabajo, es <risa> el hecho que el Emelec para mí es firme candidato a Copa Sudamericana. y ¿Quién sabe si va a llevarse el primer lugar de, de este torneo? Bueno, lo que ya se había dicho, Emelec tiene un técnico que saca resultados. Jugando bien m muchas veces, jugando mal buen tanto de ocasiones también, amarrando los partidos, pero Perrone saca los resultados y eso es fijo. O sea, cuando se lo llevó a Perrone todo el mundo sabía que hay la garantía de los resultados. Claro, ahora se empieza a ver lo que se le exigía a Perrone, ¿no? Él tenía el equipo tres meses. No, dos meses antes que todo el resto de, de técnicos Sobre todo tomando en cuenta los nuevos Los que iniciaron en este año Él ya tuvo el el equipo y buena parte de los jugadores Para trabajar desde el noviembre claro, pasado Entonces, La prensa lo asediaba La ¿Qué prensa pasa, le exigía, que... ¿no? ¿Qué pasa si tanto tiempo tuvo para preparar un equipo Que Astor Melec no muestre nada? Y creo que Melec no muestra tampoco mayor... ¿Cómo te puedo decir? Un estilo de juego muy definido no, Una figura táctica y movimientos ya muy mecánicos algo así como le puedes ver a, a Liga tal vez no que sea el, ser, será a mi parecer el único al que le puedes notar ese tipo de cosas porque hay un proceso de jugadores largo ya y de, de un estilo de juego también ya mucho con mucho tiempo de antelación. O Soy sea, Melec Lo que sí ya le ves es que ya hay una nómina base de jugadores que ya se sabe más o menos quiénes pueden entrar. La defensa, la defensa ponte yo me la sé de memoria. Con Carlos Quiñones, Mar Mariano, Mariano Mina, Mina el otro la central, sorpresa, ¿no? eh, ahí está tu memoria, <risa> <risa> está con el... Gabriela Do Chilier y Fleitas. No, es más bien Fleitas con Mariano Mina son los que normalmente suelen estar y el odontólogo Nazareno. En esta bueno, ocasión, debido a las lesiones tanto del, bueno, la suspensión del odontólogo y la lesión de Carlos Andrés, estuvieron Gabriela Chilier y el flaco Aguirre. <risa> Qué buen apodo. Es que excelente. Ser, es maravilloso. Cada que digo hay me que da... aplaudirle al colega que, que creo que fue, en... fue fue Carlos Víctor Morales. Si más sí, no me creo equivoco. que fue Carlos Víctor. Bueno, ese excelente. Ese es de aplausos. Sí, es de aplausos Bravo. Excelente apodo. No, no, me cabe la más mínima duda. Oye, te decía, no. Y en el medio campo, tú sabes, no. Los puntales que tienes, tienes a Coria, tienes a Quiroz. A veces lo tienes a Ah, Fíjate que, y en esta ocasión Quiroz por, por ejemplo no, no, no actuó, lo mismo ya te decía Carlos Andrés Quiñones y, y es muy importante que el Emelec tenga también figuras de recambio en este caso Silvano Estacio parece funcionar muy bien sobre todo en los partidos de visitantes. Oye Estacio siempre la han tratado como comodín no en, eh, ha sido delantero Estacio ha sido lateral, ha sido mediocampista me parece que esta defensa central de todo ha jugado Estacio es el comodín guerra no ve <risa> como din <de> guerra si <risa> sí, oye y te iba a decir que bueno algo que habíamos dicho no torales siempre va a jugar siempre va a jugar siempre va a jugar y ahora entró y le dio la razón al técnico pero torales nunca va a quedar al margen es el hombre de confianza de Perrone y en general todos los que llevó del cuenca me parece con los que ya tuvo contacto previo perrones son sus hombres claves son Eh, por decirte Polo Willa eh, Mariano Mina son hombres a los que les tiene Mariano tremenda Mina fe es eh, creo el único jugador de Melec que ha jugado absolutamente todos los partidos absolutamente todos los minutos así es entonces les tiene una una fe tremenda no él aparte de de, de saber parar bien los equipos sabe trabajar a los jugadores sabe motivarles ¿Por qué? porque les da confianza no les demuestra que por más que la La prensa puede decir lo que sea de ellos, caso por ejemplo de Torales o del mismo Mina que en algún momento pudo haber sido co cuestionado, él les da la confianza, les mantiene en la nómina, les mantiene en actividad y con eso claramente lo que les dice es yo mando aquí y mientras yo esté aquí ustedes van a tener todo el respaldo y en consecuencia necesito también su apoyo y eso es lo que hacen no y me parece adecuado. En ese sentido Perrón está manejando muy bien a los jugadores porque sabe cuándo alinear al uno, cuándo al otro, les está haciendo... Tomar conciencia de que todos pueden tener la oportunidad de actuar y así lo está haciendo. no La, la delantera es muy móvil, rota mucho las piezas, juega a Tolares, juega a Zambrano, juega el Team, juega a Joao Rojas, e, e incluso con Mena, con Brian Rodríguez. Son jugadores a los que se está dando continua rotación y a veces se critica que no se mantenga un equipo base. Pero creo que también se debe Exaltar cuando se tiene un equipo Con recambio Con posibilidad de incluir nuevos jugadores Nuevas estrategias Y que puedan ingresar jugadores Que le puedan cambiar la cara al equipo Como por ejemplo ahora Zambrano Tenía una tarde mediana Más o menos Entró Torales, le cambió, le dio más Poder ofensivo al equipo Y eso demuestra que ...que Berrone tiene la razón... no ...a la a la hora de hacer los cambios... ...y a la hora de alinear a uno u otro jugador... ...y hasta ahora le está dando... Eh, total, ...total respaldo... ...la campaña que lleva... ...y la posición en la que se encuentra ahora en Melec, ...definitivamente... Sí, eh, ...es bueno ¿no? en el cuadro de Melec ...que haya suficiente recambio de jugadores... ...porque no siempre te vas a fiar de un once titular... ...y bueno lo que yo te decía... ...respecto a que es muy probable... ...bueno que para mí es candidato firme... ...a Sudamericana... Es el hecho que ha sacado ya 10 puntos en condición de visitante y específicamente en ciudades de altura que suele costarle y últimamente le ha costado mucho a los equipos del llano, Barcelona y Melec son suelen ser los protagonistas. Y fíjate que ya ya viene el calendario de Melec casi todos los partidos en la costa, ya sea como local, ya sea visitando a Barcelona que es en como Guayaquil Malta. mismo. Le falta su visita a Manta, Puerto Viejo, y el único partido que le queda en, en la sierra sería contra Deportivo Cuenca, porque ya jugó el resto. Y diez puntos sobre... Bueno, en este momento no soy tan ágil con las matemáticas, pero esos diez puntos son muy importantes que ha sacado ya Emelec en condición de visitante. Y, y esa condición en especial, no la condición geográfica, la altura, que es la claro, que suele sí, pesar... Sí. Sí, es un excelente punto de análisis del que haces, ¿no? Y ahora sí hablando ya del partido, Espacio man... al minuto 6 marcó el gol ya con eso. De homenaje ML a Loti. Ajá, con eso. Ponte un Spider Man ahí, ¿cierto? Un... De, de homenaje a Lotti Estábamos la semana anterior era ya. Debíamos haberlo hecho, shame on us. Eh, sí, bueno, se cumplieron cuatro años del fallecimiento de Otilino Tenorio un delantero que prometía mucho que, y que básicamente no solo era un gran goleador gran futbolista, sino que una persona muy simpática creo que agradaba hasta sus mismísimos enconados rivales por su, por su alegría para jugar el fútbol sus ya clásicas celebraciones y además era, era un personaje connotado sin duda de nuestro fútbol Y se le extraña Se le extraña por su condición humana Por su condición futbolística Y bueno eh, Eso qué más se podría decir Es que una pérdida irreparable Claro no en, en el sentido humano Y aparte de eso futbolístico Porque cómo nos caería ahorita Un Otilino Tenorio en la selección El ¿no? fuera Pepa ahorita En estos momentos de crisis delantera Ecuatoriana Sería perfecto. Fuera el 9. El, y no no habría más vueltas al asunto. Y un 9 que estaba empezando a romperla cuando lamentablemente falleció. Estas situaciones, ¿no? Lastimosamente estos accidentes de automovilísticos han cobrado la vida de mucha gente valiosa en nuestro país. No solo No solo famosos, podrías decir, sino... Oye, bueno, podemos eh. podríamos mencionar en el caso del fútbol le, le, cobró la vida de Carlitos Muñoz, de Jimmy Izquierdo, Izquierdo. Eloti, el ¿quién más? Bueno, son los que se me vienen a la mente en este Bolaños, momento, por ejemplo, que le truncó últimamente la carrera, no, un jugador con mucho futuro. Alex Bolaños, Alex Bolaños. Que, que él no fue directamente perjudicado, pero en cambio perjudicó a una familia. Sí, pero además él ya y, su y ya su carrera se acabó por, por los daños que le toca cumplir. Así es, por, pero, pero por el lado izquierdo fue fatal, fue no, tremendo. no fue, fue un año casi de, de agonía claro, para el pobre lo Jimmy. Lo Estado vegetativo total, ¿no? Así es. Y la de Carlitos Muñoz que también fue... Qué, qué brutal, ¿no? Y el entierro de Carlitos Muñoz fue algo... Una cosa impresionante. Sí, solo comparable tal vez al... No sé. A ah, JJ. JJ, puede claro, ser, Claro, fue ¿no? algo, algo por algo el similar. estilo. Bueno, de, tremendo. Eh, esto para el Oti, ¿no? Y aquí una vez más un homenaje, un hom homenaje muy emotivo que y se ganó una amarilla. Y es, es un y absurdo, ¿no? Y son cosas es... que, o sea... Ah, No, no no no creo concebible cómo, cómo no pueda pelear a un poquito a su sensibilidad señor juez quién, no, no ¿quién fue el, el el árbitro Mauricio, don Mauricio unos, reynoso que se dio gusto además sacando tarjetas no aquí hubo bastante tarjetas no a Batista y a Renato los dos brasileros de la expoli se fueron expulsados Fabio Ren no no Fabio Renato no tuvo roja no fue Renato no no aquí creo que erró nuestro ¿a quién fue no ah ya ya solo ¿quién? Batista fue el expulsado sí, sí. Renato de hecho fue caus no de hecho cómo es esto Renato fue cambiado por Batista Batista entró luego tuvo una amarilla y de ahí tuvo doble amarilla yo sí, sí recuerdo el partido yo sí lo vi yo también pero ¿has de Ay, Es cierto mira qué mal que está esto ¿ves? es que de creo hecho que yo yo bien. Tus estadísticas son anotar. mejores, eh, no, hay, no hay nada que ver, debemos trabajar con tus estadísticas y no ver en otros medios Sí, sí. sino que necesitamos otra laptop más para ponerle la flash eh. Ya, ya, ya va a pasar esto, tranquilo eh, Te decía, yo no hubiera, o sea, me a doliera la mano sacar una tarjeta así Porque es algo que, o sea, es precioso, ¿no? Y que demuestra, si se quiere decirlo, valores, ¿no? Valores humanos, de, de amor, de, de recuerdo, de con... Con fraternidad, solid o sea, solidaridad, soli amistad Y además es, le da color, le da sabor al fútbol eso O sea, no se puede pretender volver al fútbol en algo totalmente mecánico por algo no se aplican cierto tipo de reglas no o cierto tipo de avances tecnológicos que podrían hacer al, al fútbol más exacto es por eso mismo de darle ese margen de error de darle esa característica humana y esto es algo de, de aquello y no se lo puede amonestar no se lo puede reprimir de aquella manera todos recordamos y tenemos presentes cuando Caviedes en el mundial se puso la máscara y todo y corrió un viento lado en donde sea que hayas visto el partido o sea todo el mundo se quedó Fue... Y casi lloramos mejor que o sea, Mejor que uh, aquel caramelo refrescante, ¿no? Sí, mejor que... Treinta mil pingüinos, ahí Claro, todo el mundo, yo recuerdo, todo el mundo... Es que hijo, pero o sea, es son esos sentimientos que además te hacen hincha y te hacen adepto al fútbol, o sea, son bueno, es lo que le hace lindo, sí. ajá. De Sin ahí duda. se había venido el empate al minuto 44 de este buen jugador Ibarra. Miguel Ibarra, uno de los eh, ya clásicos en la alineación de Espoli y que incluso ha sido llamado ya a la selección, ¿no? Así Por... es de, Espoli es otra alineación que te puedes decir de memoria la defensa con Ibarra. Con el, el central Cañete, el paraguayo. <ríe> Estoy con la memoria pata. Arboleda. Bueno, suele sí, ser. Bueno. Suele ser Arboleda. O Dayson Méndez. Y antes jugaba un, un jugador Caicedo también ahí. Y Julio Llovi corriendo por la banda izquierda. Que en este momento esta vez no pudo no, jugar. Estaba por, suspendido por su, estaba. Suspensión. Y. Y. tomó su lugar Jonathan Cove. De hecho, creo que El cambio de figura táctica le perjudicó un poquito al Espoli porque esta vez eh, Pablo Massa eligió los tres jugadores, claro. ma marcadores centrales. Y cuando no se practica mucho eso, definitivamente te pasa Así factura. es, Dayson Méndez, eh, Gustavo Cañete y Ángel Arboleda fueron, fueron los sí, tres claro. centrales. Mientras que se le hizo correr por un lado a Cobo. Jonathan Cobo, que más bien es un jugador... No es tan defensivo él, sino que tuvo que hacer de esa labor y ojo. Miguel Ibarra que ese sí es fijo y, y muy buen jugador ojo con, porque laterales también necesitamos no el recambio de ahí Santiago Morales, Marquino Vizcaíno Renato y la metralla Caicedo pues como tú dices, de esos que ya se te van quedando en la memoria de la línea show de ahí al minuto 89 el Peque Torales entró al cambio para hacer el gol y darle la alegría a y la buena empezamos. cantidad de hinchas que habían ido a, al Primer partido que se definió en los últimos instantes. Sí, eso te iba a decir, ¿no? Eh, bueno, en este programa, justo en esta edición número 15, creo que hemos, a falta de temas específicos, hemos abordado temas que han venido sobre la marcha, ¿no? Y es por eso que el análisis se ha extendido. Se ha prolongado mucho. Oye, sí, eh, gol sobre la hora, pero que, bueno, al Emelec le cayó al... Al peluche, hermano. Claro, tres puntos importantísimos okay. para el cuadro eléctrico. Se suma esta victoria que logra en la Tacunga, la que logró en Riobamba. Mm. A la que logró en Ambato frente a Macará. Eh, al triunfo también que logró contra el Deportivo Quito. Entonces son más... A ver, la Tacunga triunfo. Eh, Empate. En... Empate fue en Riobamba. Sí, sí, sí. Entonces Ajá. sí, estoy bien. Son diez puntos porque ya, ya iba decir que se que me traicionaron las matemáticas. No, no empató en Riobamba. Ajá. Dos son 10 puntos, sí. sí. y solo ganó, no ganó frente a Liga y a Nacional. Y para la campaña del Nacional, por ejemplo, a Macará lo ganó, ay, contra Técnico Universitario también perdieron. Un partido que fue terrible para Sí, ML. sí, sí. Y bueno, creo que podríamos ahora irnos a la pausita musical y prometemos no irnos tanto por las ramas, aunque no, yo creo que es lo más entretenido de nuestro programa. Eh. <risa> Sería bueno que, bueno, ya cuando estemos en, en el en el FM o en el AM o no sé, que nos puedan llamar, ¿no? Sería mucho más interesante ahí si sí poder ahí podemos interactuar tener con muchos el Messenger más e incluso. Bueno, nos vamos a ir con Tanque, que nos había pedido el, el Alejo, voy a poner, ¿te parece bien un Alejo señor? Metalwar, ¿no? Sí, señor presidente. No sé Oh, pero ya, prefieres Electrolux, ¿eh? Sí, a mí más me gusta eso Que además es la más conocidita Sí, no sí, la clásica No me vamos a muy hechos los... Escuchen lo lo que no hoy. Bueno, estos fueron asociados Y... Mmm, ya Ya regresamos en este FeiaCast 15 La justicia tiene precio, ¿cuánto vale, señor juez? Los abogados te defienden sin dinero, encierrenle Kärmen! Fucking e och Associados. Volvemos en este FIA número 15 Seguimos oyendo a la agrupación Ecuatoriana Tanque Los ídolos de la juventud <risa> Pues sí Sí, ¿no? Es simpático Oye, sigue Electrolux eh, Fabricando Electrodomésticos eh, Electrodomésticos <risa> Electrodomésticos Sí <risa> o no? Ya sigue? no he comprado yo Electrolux ¿Y te acuerdas de la canción que hacías parodia a, los, a la a esta propaganda de Electrolux de chiquito. ¿Cuál? Que era voy a patear tu puerta, quemar el timbre, no. Ah, sí, sí, sí. sí Buenísimo. Bien. Era una canción que prestaba para molestar a los compas. Así es. <risa> pues sí. Oye, ahora vamos con el Manta Nacional, otro resultado que Es cierto, ¿no? Normalmente los locales son los que tienen el favoritismo, pero en esta ocasión no era así, porque Nacional... Bueno, el presidente Nacional preocupaba, pero de todas maneras en la balanza Nacional es, se supone es más que... Pesaba que el, más que el porque Manta, ¿no? sol, se decía, bueno, es una mala racha de Nacional... Ha estado jugando bien, ya mismo viene. Naranjas. Y nada, sigue la crisis Perdió internacional. Perdió apretado. Estamos un poquito con problemas de vocalización. Es esto, no sé, el frío, el calor, la lluvia. No, falta de concentración. Perdió ah, el sí. nacional 1-0 con las justitas, pero tampoco el nacional creó mucho adelante. No, de hecho estuvo impresionantemente baja la... la cantidad y calidad de la de los ataques del club deportivo el nacional yo creo que se le exigió muy poco al portero colombiano Rolando Ramírez así es y el el equipo manabita allá en el jocay sentenció igual casi al final ¿no? Minuto ochenta el gol de este jugador Saucedo Esa es una media chilena y A vista y paciencia de toda la defensa de Nacional, que en ese momento fatal se desconcentró. Pero muy buen gol. Tras la salida de un tiro de esquina. Fue tiro libre, creo. O, bueno, fue una pelota detenida. Ajá, el, el jugador Saucedo aprovechó la desatención en la, en la saga del Nachito y se, se mandó un buen gol, que al Mante igual le permite sobrevivir y Isaiah will survive el manta no le está dejando las últimas posiciones tanto a Macará como a mm, bueno más sí que es. todo al técnico universitario el, el, problema el problema está más que nada con técnico universitario que se está hundiendo un, un resultado importante el Así técnico el, parece que no tiene manera de salir el de cuadro allá. del manta con esto no sé tiene la ilu eh, se prende una ilusión más que nada de intentar sobrevivir pero creo que tiene poco ahí Tal vez puede hacer respetar su patio como lo fue en esta ocasión, pero generalmente en visitas se queda y, y, y mucho, creo yo. Es no, muy cierto, ¿no? Y ahí podría venir más bien el desequilibrio, pero dependerá ¿sabes mucho... Sabes que a Malta de... le falta subir mucho a, a Ciudades de Altura. Pero verás, dependerá también ver, de lo no. que haga... Dependerá de lo que haga, por ejemplo, Manta al jugar directamente contra el Macará, a jugar directamente contra el técnico universitario. Eh, ahí ahí se verá. Bueno, ya jugó ya los dos con contra el... el técnico universitario, Ajá, sal, el, técnico. el saldo es favorable con Ajá, victoria y empate Macará. para el Manta. Digo para el Manta. El Manta, Manta el tiene Macará. que ir a, a Ambato a visitarle a Macará. Y ese será y un partido, tendría... por ejemplo, clave, ¿no? Me parece. Es rival directo. Para pues es que el, el Manta neces quiere permanecer en la categoría tendría que ir a sacar un resultado, recordemos que Macarale venció allá en Manta, ajá, eh, le falta el partido en Cuenca, bueno que ese más bien es diferido algún bueno en Quito ya ha jugado de hecho y los, los resultados lógicos. Con Liga le había ido bien por la presentación, por fin. Pero igual perdió, lo mismo que con el Nacional, o sea, el Manta ha hecho unas presentaciones en todo caso dignas. ...como visitante... ...pero de todas formas no le ha alcanzado... ...y a la final le puede, puede pesar eso... Eh, ...el equipo de Manta... sí lastimosamente no... ...no tiene... ...no tiene un plantel numeroso... no. ...en este caso se recurrió... ...a gente como Elio Lastra... ...que bueno tuvo su... ...partido decente ahí pero... ...no se puede esperar... ...mucho más todavía... Eh, ...tuvo a gente de la casa como es este... ...Diego Macías como es este muchacho Garcés que también igual fue sustituido el comodín del manta en este caso se es Mera que suele entrar a los segundos tiempos y cambiar un poco el ritmo así y creo que sí sí lo logró ahí cuando se hey, juntó un, un poco con Jaime ayudó este fue el más bajo de toda la jornada sí porque más que nada se jugó más en medio campo ya, ya te digo ni uno ni otro equipo pudieron hacer ni uno ni otro sino todo lo contrario con tu daño Sí, contundentes, ni uno ni el otro, sino todo lo contrario. En el caso de Nacional, en la dupla entre Orlindo y Obi-Marvin Pita generaron poquísimo, tú sabes que Orlindo y anda con serios problemas. Nuevamente Sura se lesionó, así que nuevamente no fue tomado en cuenta. Marvin Pita no estuvo en una y es lo malo, cuando no está en una tarde acertada, olvídalo. Eh, no, sí, está no, es muy no, no, mismo Michael no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, un partido no, bueno, no, un partido no, ni no, no, no, ni no, ni no, no, tenido todos los todos, siempre han tenido no, no, no, no, Pero digamos un jugador normalmente de calidad Tiene que ser yo, tres buenos, uno malo Claro, mm. no mal inverso, el... no Tres malos, uno bueno, bueno sí. mm. <risa> No, ni siquiera el uno bueno, uno malo Esa alternabilidad suele molestar no Así es, bueno, ahora vámonos con el Quito Liga de Porto Viejo, victoria de los chudas ¿Te parece? Dos por cero, el debut eh, Con la camiseta azulgrana De Michael Arroyo, no pudo ser Mejor, dos goles Importantísimo, el jugador que ojalá se discipline Porque es de un gusto violento a veces a la hora de jugar y también esta cuestión de los vicios que le generaron un problema allá en Melec. El cambio que... de ambiente le suele sentar mucho a los jugadores que sobre todo allá en Guayaquil suelen darse a la a la vida a que te ofrece. Es... Esa Depende vida sabrosa de de la caminas. ciudad de Guayaquil, no sé. Depende de con quién camines en la... Sí, que ciudad. si te relacionas con gente que camina chueco pues vas a renguearlo. loco y eso creo que influye mucho ¿no? la gente a veces parte de aquellos núcleos de mala influencia que puede tener y nosotros sabemos ¿no? en nuestra vida hemos comprobado como eh, depende de con quién te llevas adquieres nuevas costumbres a veces y en pocas ocasiones lamentablemente mejores costumbres pero en fin, eso creo que es lo que influye más que todo en, en la vida A veces de los jugadores que vienen acá a la sierra Y no sé si es que a veces En alguno que haya ido a la costa Le haya ayudado eso haya sido a la inversa Aunque a veces creo que Se suele decir que es a la inversa Pero eh, Arroyo da un buen inicio Ojalá mantenga este nivel No Es un jugador que también tú dices Tiene unas buenas, unas malas Y son de tres, tres partidos malos, uno bueno Entonces Que recuerde también ardua competencia entre los jóvenes, está eh, este la jugador Solano. Magoa, Sol Solano, que ya para Insúa son jugadores que los ve constantemente y, y les da oportunidad. La, la batalla no será fácil y el puesto está muy peleado. Michael Arroyo al minuto 2 había marcado el primer gol, goles tempraneros también, ah ¿eh? y de ahí en minuto 53 se intensió el partido Liga de Puerto Viejo quiso una presentación decente partido arbitrado por José Luis de Espinel una muy buena asistencia 5200 hinchas dice es... siempre es la, la media es... del Quito ah, pero el Quito es una buena asistencia, ¿no? Y sí. de todas formas creo que frente al rival Tomándolo en, tomando en cuenta Ajá. que no es de, de el mayor de los carteles de Liga lo de Puerto Viejo, era la victoria ofender. que había tenido el Quito previo, ¿no? Y que el Quito está ascendiendo y tiene un partido menos, creo todavía el Quito, por disputarse. En consecuencia, el Quito puede meterse entre los tres primeros, dependiendo cómo le vayan y que le falta. Ahora, la presentación del Quito fue buena. Sorprendentemente se va burbando y ya empiezan a aparecer intenciones de, de pautaje en el Quito Sé que ya se está maquinando Por ahí algo para y Que por es fin bueno, el Quito ¿no? tenga un auspicio en Es una vergüenza que, que el campeón ecuatoriano No tenga una la publicidad frontal La principal exhibiendo En su camiseta no Así es eh, qué más decir ya Ordóñez está segundo partido Si no estoy equivocado que haya línea ya en el Deportivo Quito, recordemos que Ordóñez Fue hecho a un lado En el Equipo del Olimpia mm, debido a que Ever Hugo Almeida quien lo llevó fue separado También del equipo, ¿no? Eso Entonces es. le dijeron a usted, para que está aquí, yo no le he pedido Regrese sí? nomás, panito Bueno, ya regresó y está en la plaza Del teatro una vez más Y aportando, ¿no? Evelio siempre tiene un aporte mínimo Cuando juega, que es el de marcar Que siempre mm, no roba roba marca, ¿no? Así es, atrae marca y... y Así y, no haga nada de Belio Y cuando te menos te lo espere, sale con su golazo. Y es cuando... que eso es, ese es el mérito de Belio, ¿no? Lo tienes en la cancha y puede ser que esté trotando por ahí que siempre le van a poner una marca, al menos por lo que es grande y, y aparte de eso, tiene sus buenos momentos, sus buenas definiciones, ¿no? Entonces es un jugador a tomar en cuenta y por los zagueros rivales y genera desequilibrio de alguna u otra manera a pesar de lo criticado que pueda ser por su habilidad la liga de Puerto viejo tuvo opciones a eso sí yo recuerdo el jugador Ojeda el mismo Daner Pach y Pocacho Macías tuvieron oportunidades para por ahí marcar aunque sea el el del honor, el, el gol que siempre es importante para la cuestión de gol diferencia no, no mm. llegó falta de precisión Pero el partido, este también fue interesante. Obviamente yo no lo vi, pero lo escuché ahí. De todas formas, creo radio. yo que el Quito no pasó demasiados apuros para vencer a Liga de Puerto eso ¿sí? ¿no? no, lo hizo con comodidad. El 2-0 es un marcador muy cómodo. Vamos siguiente partido, que fue el de Liga. Un cotejo que ha causado mucho malestar entre la gente, pero que creo que no debe pasar de ahí, ¿no? de llamarte la atención, no tiene que sobredimensionárselo Liga mostró que es mucho más poderoso que el Macará, pero demostró también que eh, esa, esa confianza y ese exceso de tal vez triunfalismo o de saber y sentirse superiores a su rival en esta ocasión le llevó a empezar a tomar un poco a la ligera las cosas, ¿no? Las definiciones no fueron tal vez con la suficiente conciencia y concentración con la que se debían hacer y por eso es que Liga se perdió una cantidad muy grande de, go de posibilidades no de goles, porque no fueron goles obviamente, son de posibilidades y en las piernas de Bieler, que es un jugador que suele no perdonar cuando tiene muy claras en la cabeza de Ambrosi, en, la, en, bueno, en las de Vera las de Vera son muy comunes, Vera es un jugador que no ha sido muy fino nunca con la puntería, pero Manso también por ejemplo se ha perdido Eh, oportunidades Eso en sí este notable, partido ¿no? Y ¿Qué? es notable porque Manso Tú sabes que sobre todo cuando Está muy eh, frontal al arco No suele perdonar Liga inició ganando el partido Con un blooper Autogolazo De la vida Para y el Don Melinton Guerrero Para Don Melinton Guerrero Melinton Guerrero Era delantero Así es, así que <risa> buenos, recordosos, buenos tiempos Aparentemente quería no dijo, ah, yo hago un golcito por lo menos <risa> Sí, sí, me acuerdo que era un puntero izquierdo, si no me equivoco Sí, era turrón, turrón, por algo ahora está de ahí. Eso, voz baja No, <risa> no, no ven, ven, ven nomás, hijito ¿Quién quién hizo defensa? Dusan? Que esa es clásica de... En el Macaraz hizo defensa Ah, ya, yeah. No recuerdo. ¿Dusan? <risa> no, no, no, Dusan no... de. No, no, no tú sabes que de... Dusan como Dragon Les gusta hacer lo que les da su gana ¿no? <risa> pues ¿Qué, bueno. ¿Qué haces tú? Yo soy, yo soy delantero Profesor, defensa No profesor, yo soy delantero Tú te vas a la defensa Sí, <risa> sí, suele ser de, de, de los Profesores montenegrinos Radicados en nuestro país Un ¿Cómo te explico? Un lugar común en ellos ¿No? Claro, ellos además miran mucho el físico Para darte una, una posición En el campo de juego Sí, en base a eso ellos Tú ser alto y fuerte, tú defensa No, profe, yo soy de la... No, ya, ya empezó Bueno, el gol Al minuto 5 pues ya llegó el gol de Liga Así este es, el autogol lupen. Que de todas formas Y debido a Lo que es el reglamento de estadísticas De la Federación Ecuatoriana de Fútbol Se lo otorga A Paul Ambrosi, que fue el último jugador del equipo. Ambrosi nunca al que tocó se le registró el, el gol. ambrosi Ni siquiera tocó topo el balón, el balón ¿no? ¿no? Nunca tocó el balón. Pero el... se le registró a Ambrosi. Es un error gravísimo, pues porque quien proyectó el disparo creo que fue Viele. Y de ahí Ambrosi la peinó, la cacheteó, no topó, la arrugó. No, no la topó nunca, el que llegó al cierre. Que quedó viendo Edito feo. Guerrero, Am ambrosi creo que... Uf, le sopló así en la oreja para que... No, no, no, bro, si nunca la tocó, eso fue un autogol total Porque no había ni siquiera la intención de disparar al arco, ¿ya? Entonces, son esos errores igual conceptuales, ¿no? No se puede cometer ese tipo de cosas Son tan simples de, de, de definir que... No sé cómo un árbitro no, no pueda darse cuenta o cómo... Los reglamentos en este caso no lo establecen. Ahí sí no es cuestión del árbitro, sino de. Se supone que tú juzgas la intencionalidad una vez más en este tipo de jugadas. Si hay intención de remontar a gol y rosa se desvía en cualquier eh, obstáculo, sea, el árbitro, sea, un jugador rival o sí, sobre todo si es rival. Por el si fuera tuyo es gol del que la desvía, pero es del último que disparó y con intención de gol, no porque él iba a pegar a, al pajarito que estaba no sé dónde sea sí. y, y entró, no pues loco, o sea, hay que tener un poco de criterio, es muy simple realmente me parece sancionar este tipo de, de jugadas y que se lo den a Brozzi es una atrocidad y es tener totalmente traspapelado los conceptos de, de, de arbitrar y de decidir en este tipo de jugadas, bueno de ahí El empate llegó por el segundo tiempo, Garcés, ¿no? Que, que con el ingreso de Mario Lastra se hizo más dinámico el ataque del cuadro ambateño Y empezó un poquito a ponerse igual igual las cosas, ¿no? Porque en el primer tiempo me parece que el dominan, el equipo que dominó fue Liga y ya para el segundo tiempo eh, Macará generó más opciones de gol Y luego vi, vino el empate, ¿no? Como tú dices, obra de Luis Miguel Garcés y lo cual prendía el partido lo hacía mucho más interesante y sobre el final del partido creo yo fue lo, lo mejor del mismo hubo eh, peligro en ambas áreas que es cuando, creo yo cuando un partido realmente es bueno no oye y una estela impresionante de tarjetas amarillas en este cotejo quién fue el árbitro uh, me... Samuel Ar. Okay. Uno, dos cuatro seis ocho 12 tarjetas. 12 6 para cada equipo. Sí, por ahí. Yo tengo también. Tremendo, mis... tremendo. Pero, o sea, Don Samuel Aro creo que aquí sacó tarjeta hasta si le veías medio feo. Sí, sí, sí. Pero de todas maneras el partido tuvo mucho ritmo, ¿no? a pesar de que a veces este tipo de, de estar de sanciones, de estar amonestando, todo le quita ritmo al Cotejo. Le vuelve más friccionado aún, porque eso hay que saberlo dosificar hay que saber. Creo que es más gracias a los jugadores, sin el duda. Chile. Hubo totalmente disposición de Liga, Liga quería sentenciar, Fosaki metió a Salas, lo metió a Vera, Fosaki quería sentenciar, quería cerrar el partido, quería marcar más goles, porque él sabía que lo podía hacer, pero no les acompañó no les acompañó la puntería simplemente. Y bueno Macará en cambio con mucho punto honor, ellos eh, decidieron no entregar el partido y arrancaron. No conformarse un punto, ¿no? con el empate claro. para empezar hoy. Y... Ya venía el empate, un buen aliciente, pero no no se conformó el cuadro ambateño con el mismo y luego Figueroa al minuto 90 con dos de edición marcó el, el gol, una gran una, definición, una jugada de esas que él cuando era una cuando figura sí era reciente hacía millones, no arrancaba con mucho mucho campo. ...cuando en verdad era Correa, el potroff... y realmente era un potro ...y bailaba al que se le ponga al frente... ...y luego lo dejaba re regado por el arco... ...al... ...al, al portero, ¿no? Ahora... Eh, ...una celebración muy efusiva en vista de que había nacido su segundo hijo... ...se lo estaba dedicando el gol... ...justo y el día fecha de las la madres... ...sácate la tarjeta también... ...sácate la tarjeta también... ...y bueno... ...en, en, en todo caso ya... Que... ...ya está reglamentado, así no nos parezca algo... Algo lógico. Mm. Claro, ya a veces eh, hay que obedecer la ley, ¿no? El hecho que no te puedes sacar la camiseta cuando okay. celebras el gol. Bueno, ya está reglamentado y métete en la cabeza. No, no, hay, no hay idea. Otra. Métete tu camiseta. Métela bien. Exacto. Eso es lo que debes hacer. Y bueno, Lito Garcés es un muy buen partido, Figueroa muy buen partido. El equipo no contaba con la presencia de sus dos. Dos figuras del, del, del medio campo, no estaba Soledispa, estaba golpeado, entró al cambio. No estuvo el Gaeli y, Gab y Gabriel Fernández que suele Peso ser un gran tipo. aporte. Por fin puntúa a Marchesini, ¿no? Eh, por, por fin gana. Ajá, bueno, por fin gana Marchesini porque había, había sido todo puro revés para él, el técnico. Así ¿Vamos con el... el último partido de la serie. El que se jugó en la tarde entre Barcelona y técnico universitario. Tú dices 4-1 en favor de Barcelona, Barcelona se lució y no fue tan así, ¿no? Bueno, eh, fue clara muestra lo que sucedió después, ¿no? No es adecuado, no es correcto, pero la gente fue igual a reclamarle a Floro, ¿no? Ya los jugadores, hubo ahí protesta, pancarta... Obviamente en este partido el técnico español se jugaba la vida. Porque... Ah, probablemente la cabeza y con ese 4-1 le da un una tregua más larga. Yo creo que igual Flora debe acabar, ¿no? no me parece que sea correcto que a estas alturas se lo saque. Sería un error gravísimo, mira lo que le está pasando al Macará Y solo es por el cambio de técnico, yo estoy seguro que es por aquello, porque si se continúa un proceso, que no es realmente un proceso, sino un si le da una continuidad a un técnico, porque un año no es un proceso, eh, hay que ser claros en eso, peor medio año. O Entonces, sea, si no le das al menos seis meses de trabajo a un equipo, a un técnico, nunca va a tener una identidad futbolística, una alineación, una base de jugadores, nunca vas a conseguir algo. Y hacer un cambio a estas alturas es algo de lo que ya debería Barcelona hacer. No sé, o sea, experimentar... Cerrarlo en el pasado. Ajá, o sea, es, es algo que ya se debe recordar, eso de ser una verdadera vergüenza, de tener eh, cinco técnicos por año. No, sí, de acuerdo, Oye, esa, esa estrategia que, eh, Esa estrategia, que hablo? Esa estadística Que decía que eh, Por el banquillo de Barcelona En esta década han pasado por lo menos 32 Ajá, técnicos ¿no? Ajá, fue un año que tuvieron Que tuvo Barcelona 6 Creo que fue el 2006 Ajá, el 2006, que tuvo 5 o 6 6 técnicos 6 técnicos fueron, sí Barbaridad Es un barro, sí, y es un descarro de, de dinero De recursos de tiempo, no, entonces... Flor Digamos que quedar. por suerte comidas la, la cláusula de rescisión de Benito Flora. Es... Un melón, así que... Uf, sí, que haz vaca, si es que pero le quieres. Ve, ayer, ayer ya escuché ahí un periodista de Guayaquil, estaba feliz, ¿no? Porque dice que se va a sumar un nuevo grupo a Barcelona de antiguos, otra vez más de antiguos, es Dirigentes más para aportar, para hacer cambios en el equipo. Yo a entender que lo probable es que se esté reuniendo dinero para sacarlo a Flor. No sé. es llegar a... No sé si ayudar. Me, me parecería llegar a arruinar el equipo. Lo que necesita Barcelona es que ahora ya Santillo, su, su cupo se acaba en junio. Santillo es un jugador que se va. Entonces se aproveche para traer un, un jugador de quilates. Si vas a pagar un millón por rescindir a un... Técnico, ¿No te parece que sería mejor pagar un millón y comprar un verdadero jugador, un, jugador, un joven, buen jugador, buen creador, eh, podría ser un jugador nacional comprarlo, mismo, comprarlo o, comprarlo, o un extranjero de calidad, comprarlo, pero a un joven, ¿no? Y al que luego lo puedas vender en unos 5 o 6 millones, es así de simple, creo el fútbol, y los negocios también, ¿no? Claro que también depende de, de dónde te lo traigas en el caso ex, extranjero Porque por ejemplo si es jo ejemplo. joven argentino creo que es imposible Un paraguayo Un paraguayo, sí, un, un paraguayo Un paraguayo, okay. un, un chileno Bueno, los chilenos es un mercado que no se explota mucho aquí en Ecuador Pero creo que un uruguayo por ejemplo Puede, ¿Puede ser, ser un, un buen colombiano también por ahí, no sé Yo creo que un paraguayo sería Oiga, a bueno, Barcelona ya le están insultando los paraguayos hasta ahorita Este partido fue de los paraguas porque Florentín tuvo... Eso es algo que deja tranquilo creo al linchado Barcelona Florentín no juega cinco meses, tenía de para Retuma los teléfonos Toma sí. el primer partido que tiene de titular Y hace una actuación muy buena Muy decente, marca un gol Con un olfato, con un olfato de desagüeso goleador Pero marca un gol de, claro, es de, de estar bien ubicado, pues gol de Florentín. ¿Te das cuenta que es un jugador que a pesar de no haber jugado, tiene aquí presente en la retina aquello que... Yeah. Porque no te estaban viendo donde claro. te estaban señalando, <risa> Parí. Lo tiene aquí en la retina entonces. Yeah. Eh, aquello de marcar, aquello de ubicarse en el área. Y es un jugador muy clarito, Florentín, ¿no? Para, para, el, para el fútbol. Lo hace simple, define, tiene estilo. Tiene velocidad y esa en, en Junya Paraguaya Oye, y Román también tuvo otra vez Así más un es, buen partido el primer gol que fue de Florentín Vino tras un un tiro libre cobra, cobrado por Raúl Román El segundo fue obra del jugador paraguayo El segundo, ¿no es cierto? Ajá, un penal que no existió, ¿no? Yo no lo hubiera dado, o sea, a mí no me gusta dar ese tipo de jugadas El fútbol es de fricción Y si sí hubo un contacto, pero bueno, o sea, ya criterio de la nitro Para mí no... Era. Había venido el empate de técnico universitario, obra de este jugador que parece que, que es bueno, este Claudio Rojas. Ya va a dos goles en el torneo. Dos, en, en, dos Ha jugado tres ejecutivas No, no, no. Eh, primero lo hizo Almanta. Sí. Y bueno, lo total es que en, do, en dos o tres partidos que ha jugado ya ha hecho dos goles. Eh, lo cual es bueno, se supone que para eso se lo trajo, es un delantero. Y me parece que puede ser un buen aporte para el técnico universitario. Y había causado su cierto malestar, su cierto problema. Eh, el partido en el primer tiempo terminó 1-1, lo cual era preocupante para la gente de Barcelona. Y luego ese penal que fue protestado, le cambió el mismo partido. Barcelona pasó a dominar, marcó de manera excepcional. Hay que ser un verdadero capo para patear como le pegó Román, ¿no? Viste, qué ejecución magnífica, o Así sea, es. son de esos penales que tú ves y dices, tiene clase este jugador para pegarle a la pelota, y eso es lo que tiene más Román, ¿no? Sentido de ubicación y sabe pegarle al balón. qué buena ejecución, bueno y ahí, dos goles de Pablo Palacios que los daño marca 78 y 87, se sentenció el partido, 4-1 mientras el técnico había culminado incluso por el gol del desequilibrio no y estaba una vez más de de evidencia eh, técnico universitario que lo más flojo y lejos que tiene es su defensa porque realmente se derrumbó no no pudo sostener el partido Llevo la delantera lo estuvo buscando todo el partido ¿no? así es y, y e insisto tiene buena gente ahí, allá arriba tiene a guerra tiene murillo ahora este jugador rojas también muestra que es un gran jugador Pero no sé si es que tenga por ahí algún cupo disponible para extranjeros en este momento técnico universitario. A ver, salió este salió eh, ¿cómo, cómo se Linares y salió Diego Figueroa. Y llegó este jugador... Rojas. Rojas. Más Guerra y Murillo, creo que es la cuota en este momento extranjera. Y, seriam, y seriamente debe buscar un, un buen defensa. Un buen lo, zaguero central técnico universitario. Sí. Si no, corre el peligro serio de descenso. Y en este momento la tabla lo evidencia. No es último. Tiene solo 12 puntos. Y los 27 goles en contra es lo que más le pesa. Bueno, 14 puntos. menos eh, Menos 10. ¿sí? Verás. Eh, puntos tiene 12. Menos 10 de gol diferencia y 27 goles en contra. Que es muy preocupante. ya yes, eh, Así es. Eh. Oye, este... Y en el Macara, por cierto, no los van a rescindir a al Mono Herrera Y a este jugador, como es, Majao Majao, Maja y Rolón Se van a quedar los tres, ¿no? Eh, por cierto, para la gente de Ambato Bueno, Herrera ha tenido problemas de lesiones, ¿no? Ajá, era un jugador de to la total confianza de, de Jaqué Pero la, la ha agarrado por ahí las lesiones Eso fue el fútbol eh, nacional eh, con el MLE Que es el gran ganador de esta fecha Y y la gran sorpresa esperemos también a ver qué pasa con Cuenca que tiene partidos pendientes ya Chao Libertadores así que se dedicará netamente a esto al regresar vamos a hablarles de de, de Copa Libertadores Copa Libertadores de ¿no? ¿no? la última incursión de un equipo ecuatoriano en este año 2009 en el máximo torneo continental bueno, mientras tanto les dejamos con un sabrosísimo entremés musical a cargo de la Puya Record que está sonando de fondo voy a poner el ojo TV es del disco bajo presión si no estoy equivocado es ahí ese punk setentero no de de España ya cuando en cuando en Inglaterra estaba ya en su auge también el punk por cercanías y por momentos incluso políticos similares eh, llegó a esta música bastante combativa un más, pero un poquito más tarde ¿no? claro un, no un poquito ya el verás punk... que la apoya récord desde los setentas por si acaso Entonces, ¿de, qué tan se te, de 78 me parece No que puedes la, hablar la de rey. punk antes del 77 o sea, Te estoy diciendo que la polla es del 78, 78 Si no estoy equivocado Es una época muy cercana Para que haya aparecido el punk recordamos que por ejemplo acá en Sudamérica Los primeros brotes del punk Son a inicios de los 80. No sé. Hablamos de, por ejemplo, en Brasil Donde, por ejemplo, el movimiento, el auge de los skinheads Y ese tipo de, de cosas orientadas al sky Que luego se se eh, se han radicalizado Hablamos de los años 80 ¿no? Mi, mitad de los ochentas y, y demás Y de ahí el resto de, de grupos ya son más posteriores Por ejemplo, los Mucho argentinos que ahí. han sido muy barguandistas En aquellos, son de que... los, hablemos de unos Yo creo que si hablamos de, de rock Por argentino ejemplo, Más bien allá pegó el New Wave ya bueno, la, la versión comercial punk, del digamos, punk ¿ya? Y de hecho las bandas más famosas de Argentina se, se trae, Empezaron A ver, más el, En el 86 en el, podríamos hablar tal vez de un de unos auténticos que me parece son como más pioneritos en, en este tipo de, de ritmos, verdad. Es en 86 porque bueno, en el... todo caso la polla, como te decía, es un, un grupo que se le puede considerar pionero en lo que sería para el habla hispana el el punk, ¿no? Y ellos en aquella época muy combativos junto a equipos a equipos. bandas, perdón, a bandas como Reincidentes, como boicot que también han sonado ahora de de, de fondo y que incluso han venido acá a Ecuador Yo he podido escucharlos, tanto a los reincidentes Como a los muertos de Cristo Por ejemplo, que vinieron otra vez Y bueno, la polla récord no, porque ya se separaron eh, Ese ratón o sea, Ese ratón mismo Pero vamos a ir ya rápido con esta canción Ahora Dejámosle sí, ahí, nos a... vamos con la polla record Y ya regresamos El Ojo TV, una canción que habla sobre la hipervigilancia El fútbol y asociados en el banco y en la estación, escondidas en la esquina, en el centro de la ciudad, en las calles de negocios, tan espalda frente a ti, se despliega del silencio, serás un ranalista, a menos que tengas buena vista, serás un paranoico. Si Yeah. Sonaba era Flema, ¿no? Esta, por ejemplo, esta es una de las bandas pioneritas Del de punk rock allí en Argentina Es ochentera, no recuerdo de qué año Una banda que es legendaria Por allá Que, bueno, ha sufrido La muerte de su cantante En una uno de esos típicos Sucesos que siempre quedan Para la polémica puesto que no se sabe cuál fue el origen De la muerte del vocalista De esta banda, ¿no? Que cayó desde un apartamento en el que él vivía luego de oh, conseguir una firma de un... me parece que de un nuevo disco, para la grabación de un nuevo disco. no recuerdo no muy bien, pero en Entonces, todo caso no queda claro no, nunca quedó claro, si es que estaba un poco chumadito luego de estar jugando ahí, playstation aparentemente mm. fue se rayó, se subió a un al, al tubo y se y perdió el equilibrio, dicen o aparentemente se suicidó o... No saben bien que por lo que sucedió alguien le empujó Es algo un poco, poco claro ¿no? Ajá, Alguien por estar jugando tal vez lo, lo desequilibró y. Fuiste, paio Fuiste, pibe y fuiste, ¿no? Bueno, vamos a irnos eh, con la tabla de posiciones Aquí en Fútbol de Asociados Tabla de posiciones de aquí en eh, Fútbol y Asociados Usted sabe porque si no lee Fútbolasociados.blogspot.com Ay, tabla, tablones! Bueno, la tabla de posiciones cumplidas ya 14 fechas de la Copa Credit, Fem eh, no para todos los equipos obviamente, dice que Liga Deportiva Universitaria es el puntero con 24 puntos más... ¿Cuánto tiene ya de gol diferencia? Liga. En este momento tiene 24 puntos más. 11 Once, de gol diferencia. diferencia, sí, es un pequeño... Un pe problema que tenemos en la cuestión de diseño de la página que sale pero es más once el gol diferencia favorable a liga, el segundo lugar ya lo tiene el club Sport Emelec con 24 más 6 en este caso ojo con y eso es lo que le tiene feliz a su hinchada, recalcitrantes estuvieron en el en, en la, el, cocha la, la cocha de la taconga y es ahora es tendrán de, los... de locales no? Sí es la mayoría. Esta creo que le toca más de local a Emelec lo que queda del, de la etapa. Tiene las de ganar con ese 24 más seis. Ahora tercero viene la y que igual no baja del tercer puesto, ¿no? 23 puntos y más tres difícil que, sí, que suelte el hueso. El un equipo, equipo el que ha hecho una campaña regular muy meritoria tomando en cuenta que es uno de los más modestos del torneo al lado de, de un Liga, un Barcelona, etcétera. Eh, buen Muy meritorio lo del cuadro del gallito Bueno, el gallito que En la cuestión de presupuesto, si no estoy equivocado Es medio, más bien Va por ahí del millón ochocientos a... No es tampoco tan pobre Bueno, tan, en todo caso tan, tan pero El eh, nacional está? Va más allá de las expectativas Cuarto lugar, club deportivo el, el club sí es que tú sabes que estas complicaciones Post-resfriado suelen traer problemas en la adicción Vamos. en la adicción la adicción Dicción, por si acasito, no, nacional no. 21 puntos y más 3 de gol, diferencia cuarta posición, quinto viene ya está Quito. el Deportivo Quito con 20 puntos y 0 de gol, diferencia Un ojo partido que metros. ha venido subiendo y el partido que le resta por jugar al Deportivo Quito lo tiene de local frente al Deportivo Cuenca, así que es la oportunidad para el cuadro de la plaza del teatro de sumarse a la disputa a la disputa, por, a la ahí, disputa sí. por la sudamericana, yo oh, creo sí, que sí. lo va a lograr, tiene un buen equipo y si es que se logra sanear los problemas económicos financieros por los que atravesamos People, eh, lo va a lograr. Sí. Yo creo que sí. Sexto viene, la, sexta viene la Liga de Puerto Viejo, 20 puntos y menos 8, eso es lo preocupante, ¿no? Eh, sí, eso le va a pesar si tiene mayores aspiraciones Liga de Puerto Viejo, que ha tenido de todas formas una campaña lo suficientemente constante para quedarse en la. A. Estar, eh, para quedarse en la, a, que seamos sinceros, era el primer objetivo de la campaña. Si ¿no? el séptimo viene el Olmedo con 19 puntos y más 2. Olmedo expectante. Octavo, aparece Barcelona, 19 puntos también, más uno de gol diferencia. Noveno viene el Macará, 17, menos 5. Décimo viene el Manta, ojo con el Manta. Así tiene es. un partido menos, tiene 16 puntos y menos 2. Del mm, partido menos lo tiene contra el décimo primero por lo pronto en el torneo que es el Deportivo Cuenca. Ajá, 15 y menos 1. Ojo que todavía restan por cumplirse dos partidos para el Express Australia, ahí sí ya estamos igualitos y... Y sin mucho más, claro. eh, el último lugar para el técnico universitario, 12 puntos menos 10 de gol diferencia, muy preocupante su gol diferencia y el hecho que esté a 3 puntos del décimo primero y el décimo primero, de hecho todavía... En no. dos partidos, menos eh, Entonces sí, sí, está en problemas, creo yo, el cuadro ambateño, el técnico universitario, y sin duda me parece que deben contratar un buen zaguero central extranjero, si no eh, huele a descenso ahí el rodillo rojo le está rondando el fantasma del el descenso fantasma a estas alturas ya gracias a Metal World. oye debemos contratar otro fantasma del descenso o no sé no lo hacemos nosotros mismos bueno en la B ganó el Juan el lauquitas perdón así es golpeada al rocafuerte un muy buen resultado el papá festejó en día de la madre como decías <risa> sí no pues sí Eh, 4-0 en favor de Lauquitas Que al menos zafa de esas posiciones Muy incómodas en las que estaba al principio Eh, la Unión es el sólido eh, E indiscutible no. líder de la serie B Con 24 puntos más 18 Va. Arrancó un empate en Chone Directo para el regreso a la a... Así es, yo creo que sí, ¿no? Pero ahora sí que el chiste es quedarse, ¿no? Bueno, Independiente, independiente del Valle Independiente del Valle 21 más 13 Se empieza a solidificar este proyecto Que el año pasado por ahí tan valió, Pero que ahora se vuelve Más congruente el, Este proyecto del Independiente del Valle Que dicen sus dirigentes que no paran hasta ser campeones bueno, absolutos habrá que verlos ¿no? recordemos que liga también dijo lo mismo no Del, de, de hasta campeones no paramos de hasta ser campeones de América y lo consiguieron ahí está con el esfuerzo y con bueno, la... ellos habían dicho no paramos primero hasta serlo protagonista en el campeonato nacional y luego hasta serlo campeón de América y uh -huh. dime si no lo han conseguido Pues sí, ahí veo pintado una estrella en Ponciano. En fin, así eh, es. El cuadro de Liga de Loja está en el tercer lugar con 19 puntos más 2. Cuarto ya ha bajado la Grecia de Chone, pero vamos todavía a Chone, 18 puntos menos 2 de Y aquí se, se parte un poquito la tabla porque vienen los que tienen menos opciones aparentemente. ¿no? Fabura, vamos con media quinto, tabla. 15 y 0. Sexto Municipal Cañal, 15 y 0. Así es, de eh, Inbabura tiene más goles a favor Por eso está en el quinto Así lugar El Séptimo, el Azogues Con 13-0, el ha Guacamayo caído, Ha tenido mm. una serie de, de malos partidos, malos resultados Lo cual derivó en la salida De Salvador Ragusa De la dirección técnica del cuadro Guacamayo Hoy en el Azogues está todavía este jugador Solari, ¿no? Que tiene churas muy sin, Un simpática. buen jugador el, Creo que puede Espoli regresar a la A, ¿no? No sé sí. cómo el Espoli lo dejó marcharse falta de plata pan esos es suele pasar en las hoges tiene más plata que la es eh, no sé pero ah hicieron algo checo con el contrato <risa> alguna cosa pasó y era cuestión del contrato ahí bueno dos. ya viene octavo el lauca Ah, importante trece, trece me... menos dos lo importante es que ya ha sumado bastante ya tiene lo importante puntos. es que se está alejando de las últimas menos -2. noveno el roca fuerte siete puntos y menos quince oh Sí, los dos cuadros que ascendieron ascendieron ojo, estamos Brasil Ascendieron. Ascendieron de segunda categoría, les está yendo bastante mal Rocafuerte con 7 menos 15. Y el Atlético Audaz con 6 menos 14 eh, Se nota que a estos de equipos les faltó bastante Como para armarse de la serie es Una situación durísima Dura, dura, dura, dura, dura. Aunque, aunque salir de segunda categoría es una cosa impresionante Porque tienes que pasar por tantas cosas En este momento, por ejemplo, ya se están jugando los provinciales en... Los viajes, eso es lo más duro Después de los provinciales vienen los zonales O sea, entre provincias afines Los que ganan los zonales van al otro zonal y de ahí van al cuadrangular, es una cosa, son como es 200 equipos. Pues, es una cernidera larguísima, cada provincia, y como aquí en Ecuador cada mes hay una provincia nueva, sí. se hace más largo. Pues. Y ya tendremos reportes de cómo le va al Huracán Fútbol Club de Bahía, equipo respaldado por fútbol y asociados. <risa> ya vamos a pautar para que nos saquen en la camiseta, verdad? Así es, hoy no, no sería malo, ¿no? Ay, es un le, nicho no le, explotado. Tenemos cariño el Huracán Fútbol Club de Bahía. Bueno, eh, ¿qué más? La otra tabla que tenemos en el blog es la de eliminatorias, pero por el momento no nos interesa. Ojo, a ya se están vendiendo los abonos, ya los vamos a ir a comprar nosotros y espero que ustedes también lo hagan para a todos los panas capoeros, ¿no? Que otra vez dijeron que para que caigamos... Ah, para ver si es que se suma alguien o quien quiera que nos esté escuchando, a ver si se suma al fútbol para irnos con nosotros, todo el grupo de fútbol asociados, obviamente a palco, obviamente al lado de autoridades, a la como, como el... Como... Al lado Junta, de autoridades como la señor Silvia, como... Doña Silvita, don, ni sé cómo, el de la semana no, no El, el de los helados. El de los helados. Qué maestros, señor Si no conoces, porque estamos hablando de los Eladoch, significa que nunca has ido al fútbol. Y hay tabla, porque <risa> no, no, tabla. Si no sabes quién es el señor de los Eladoch, es que tabla, tabla. Si es no... de la General Norte, ¿no? Claro. Para todos los, sobre todo hinchas de, de Barcelona o de Liga. Sí, que, que usualmente se ubican por ahí, ¿no? Los Eladoch. Así es. Un personaje sobre 20, digamos. Bueno, así es, sobre 30, 50. <risa> Y Doña Silvita que nos atenderá ahí con las de Morocho, una, una amiga es Doña Una Silvita. linda señora, ¿no? Ves, eh, quiere sacar gratis las de Morocho. <risa> Puede ser, <risa> es un gran alimento sin duda. ¿Doña eh, Silvita o las, las de Morocho? Las de Morocho. Las de Morocho de Doña Silvita. Así es. Bueno. Eh, creo que es tiempo de Copa Libertadores, lastimosamente el Cuenca ya se nos quedó. Y Bien. dime si no le afectó el haber tenido una cancha en de deplorables condiciones Y no haber podido sacar una mejor diferencia de goles. Sí, yo creo que el, el Cuenca se ha, se ha hecho muy fuerte de local Y La fácilmente es lo que le ha permitido... nos podemos respaldar por el hecho que Los cinco partidos que disputó en este 2009 por Copa Libertadores En el Alejandro Serrano Aguilar, los ganó todos Y de hecho pudo haber... Casi siempre los ganó por marcadores holgados, solo con Boca sufrió porque, bueno, Boca tiene un plantel de jugadores superlativo, ¿no? Eh, Deportivo Cuenca pudo haber aprovechado su condición de local, el hecho que había expulsado a, a Rafael Castellín del Caracas y ese 2-1 no fue suficiente. Y aparte que Caracas también es otro equipo que de local es bravísimo. Y, dio, y lo dio a entender ¿no? en este partido que se jugó allá en la capital venezolana, en, ¿qué te puedo decir? Creo yo el equipo, el rojo del Ávila como se lo conoce, asestó los golpes precisos, en los momentos precisos, y fue Pero, superior no, al Cuenca, tan no, no, hay, al cuenca ¿no? no hay por dónde, ni tan fácil porque verás, de todos no hay de cuenca. queso nomás de papo. De todas formas creo que el el Morlaco generó bastantes oportunidades de de gol, hasta, hasta que estuvo 2 a 0 yo creo que había fe en que se podía hacer las cosas ahí, pero no se concretó. No está sonando, no está sonando tu micro. Bueno, no está sonando el micro del Sebas En este momento ya Gracias. Retomamos, así es Entonces tú nos decías hablando del partido Del Deportivo claro, Cuenca Yo creo que lo que le perjudicó al Cuenca Fue el no haber tenido Ahí sí se subió tremendamente Bueno, perdón, disculpen ¿no? El, el no haber tenido La posibilidad de desplegar Un buen fútbol aquí en, en Ecuador En su estadio Porque la campaña del Cuenca Es muy decente es... Muy, es una muy buena campaña Porque como tú dices Su terruño lo defendió Y eso es lo más importante Me parece que para que puedas sentirte tranquilo Luego de una eliminación como la que sufrió el Cuenca Es refugiarte en que nunca te ganaron en casa Siempre tuviste resultados favorables Y que además de eso Si te quedas ahora es en parte por el azar Porque si el Cuenca tenía una buena cancha Para hacer un 2-0 aunque sea en el Serrano Aguilar La historia hubiera sido totalmente distinta Ahora eso no es tanto azar, Ahora, eh, Ya es cuestión que la, Climática Ni tan climática porque Pudo haber estado un poquito mejor si es que se Mantenía bien esa sí, cancha es ya, y Yo, yo creo cancha. que es cuestión de dirigencia sí, De, de la, la razón, federación pues, deportiva De sí, la suay. Sí, Eh, y sabiendo que el Cuenca Es un equipo que ya Desde hace un tiempo acá, los últimos años Tiene presencia internacional y Tal vez no muy destacada, pero ya tiene su presencia Y la, eh, pues Cuenca no, no desciende Lo más lo más digno, lo más lógico creo yo Es tener una cancha en condiciones En buenas condiciones Ya que se incursiona regularmente En torneos internacionales Se me escapa el dato, el Cuenca ascendió en el 97 A ver, hasta el último Ascenso del Cuenca fue en el 2002 Que, ya. Eh, regres retornaron junto con Liga Deportiva Universitaria Dos zonas buenas Sí, es. sí, se me escapaba el dato Gracias de Edizón, el, el, el hombre dato a quien fútbol asociados es eh, sí, asociados Es totalmente responsabilidad de quienes deben procurar tener un buen campo de juego Ahora, eso empezó, ¿no? Y el Cuenca no pudo hacer un buen partido de local Y luego de visitante hubiera podido ir a especular más con el empate, con... Aunque se va a perder 1-0, pero ese 2-1 definitivamente lo, lo, lo, era, no, era, no le dio ninguna garantía. Al era difícil, ¿no? Porque Cuenca tenía que ir se a Caracas a sacar un resultado, claro, tenía claro. que ir a anotar un gol. Y lastimosamente vino este esta primera anotación, obra de... Recuérdame, no sé si fue Sichero o... o no, no, no, eh, estoy mal. Bueno, lo importante es que tras un balón detenido... Eh, Ajá. Vino el. Bueno, vino un centro, pedazo luego de. No recuerdo. A el ver, el coco. no, no, estoy, estoy, ¿El estoy mal. Eh, el primer gol fue el penal de Ajá, Figueroa. Esto fue tras una creo yo una falla horrorosa de Juan Guerrón que ni siquiera sale en la toma. Eh, con eso te digo todo. Vino por derecha este jugador y ahí tuvo que abrirse la defensa e intentar bloquearlo. Los sorteó fácilmente porque no llegaron a tiempo Y luego tuvo que salir el portero Álvarez Y salió a destiempo Yo creo que el penal era lógico Y si no lo derribaba Figueroa sí iba solito y era gol No había de otra, así es Así es, el segundo gol era como te describía Centro y cabezazo de este jugador mexicano Que en este momento no se me acuer no, no recuerdo el apellido Y bueno son, son fallas defensivas Que le costaron caro Al Deportivo Cuenca eh, Lucieron un poquito como novatos De ahí me parece El primer octavos de final Le pesó Disculpame eh, La primera vez en que pasa el Cuenca le pesó Así es, estaba <risa> distraído yo Oye bueno y yeah, Es una campaña igual histórica para el Cuenca y... Se ha avanzado un peldaño más Creo yo se dio el gusto Y eso es ante la historia no De ser el primer equipo ecuatoriano Que por, por los puntos Por un partido oficial le gana a Boca Juniors sí muy bien y Entonces, el Cuenca gusto. se va con felicidad Pero llega también con el apremio De estar en mala ubicación En la tabla, tiene dos partidos Que se jugarán prácticamente al hilo O intercalado con, con cualquier otro Y tener una agenda Igual que no va a dejar de ser apretada el Cuenca Y llega con el rezago Tal vez con la tristeza de haber sido eliminado De tal manera cuando todavía Tenía equipo y fútbol Como para poder intentar Seguir con vida Ahora el Cuenca tendrá que volcar todos los cañones del campeonato nacional y sentirse la gente orgullosa y feliz por la buena participación mm, que tuve yo creo que el Cuenca tiene el suficiente equipo para tal vez en esta etapa ya no le alcanza los primeros lugares pero supongo que terminará en media tabla y en las siguientes etapas buscará la, las clasificaciones y los puestos de, de honor para disputar un nuevo Copa Libertadores Me o recordar, un campeonato. Recordar que el Cuenca junto al técnico universitario son de los de los equipos que menos presupuesto tienen en el campeonato Están por ahí con... Sí, estaba con una crisis impresionante el Deportivo Cuenca La cual podría sí. estar un poquito apaleada Tras justamente este buen, Ahora, buen andar copero que mira, yo, Más los premios y más justo, las taquillas todo eso sumaba Y decía que no menos de 400 mil dólares le han ingresado al Cuenca En, en este en, este, en este traje copero ¿Y solo por taquillas o...? No, yo creo que por premios Premios haciendo, más taquillas y, es muy buen y, re, y restando, restando, todo lo que le haya tocado gastar en lo operacional, en movilización, alimentación todo este tiempo. Yo creo que al Cuenca le deberían haber quedado al menos unos 400 mil dólares, creo yo. hace un cálculo muy, muy, somero, muy, muy alojo y un poquito más también, no sé. Bueno, entonces si es que de repente aparecen problemas económicos nuevamente en el Cuenca, se debe preguntar qué pasó con la plata. Ahí sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, ya nos vamos con la siguiente pausita musical, y después vamos a hablar de una preocupación periodística, y ya te voy a contar qué es lo que ha pasado en Argentina con una foto photoshopeada, ya, photoshopeada, photoshopeada que la publica el Clarín, como, no, no, el Clarín Diario Olé, que es parte del, glu, del grupo, eh... Diario Olé, que es parte del grupo Clarín, Ajá. y la publicó Como noticia, y es una cosa gravísima Lo que hicieron, bueno, nos vamos con la Siguiente Cancioncita, el siguiente temita Que está a cargo de Vamos a escuchar a los Misfits eh, Una vez más, vamos a irnos con Walk Among Us Para que Te Sepan claro. que tienen que Ser fieles Compañeros de fútbol Y asociados Vámonos con Waka Esto es Fútbol Asociados. Decimoquinto F y A. Gracias por escucharnos, muchachos. Så här aquí volvemos con Fútbol y Asociados y recordarles que este sábado 16 de mayo a partir de las 8 de la noche en el Quito in Blue va a presentarse Runca eh, con su set normal, regular de sus vistos de triciclo eh, de, de nada que ver y también presentándonos un pequeño adelanto de lo que será su material que... Sin duda ha de, ser, ha de ver el, la, eh, la luz eh, el año 2010, más o menos, o, o 2000, bueno. Sí, Al inicios no. o finales del teste, ¿ya? Bueno, no creo que en el 2009 todavía Bueno, en el 2010 ya Ya, pongámosle ahí Los muchachos eh, ya están trabajando y para lanzar un nuevo material Tú eres testigo de aquello, has estado ahí En las prácticas Coelado en las prácticas y tocando el, un chance, ¿no? Así es, de puede Es muy probable que su querido y distinguido servidor eh, Sea parte de una canción, bueno, de un cobrecito ahí Y se ha invitado ahí dentro del toque de Runca muy simpático Eddie felicitaciones y ahí te veremos caigan aquí in Blue no Así ahí nos es. vemos fans en el Quito in Blue se presenta Runca este sábado 16 de mayo oye rapidito ahora que hablábamos de Floro y la posible inestabilidad de este técnico recordé que el man nos había propuesto analizar no un poco de la situación de los técnicos ahora en Ecuador ya se han ido algunos se fue el Pollo Mera se fue el Jaquet y Floro Es un poco incierto, ¿no? Célico que, se fue y regresó Digamos que estamos con la fortuna de que solo se han ido dos técnicos desde que empezó la temporada Bueno, y Célico, pero... Y Célico, Célico, bueno, fue antes de arrancar Pero igual se fue, ahora regresó. Y en todo caso el número es bajo para lo que suele ser nuestro país Ajá, que... y que es importante Ahora, en Barcelona, ¿qué pasa con Floro? Floro es un técnico que viene del extranjero y el manos mencionaba, recuerdo al señor Erickson en México, ¿qué le pasó a erickson eh, Seguramente no no contar eh, con las no la, eh, la experiencia previa de trabajar con latinos. Creo que eso puede pesar mucho, ¿no? Es sí, distinto le... trabajar en Inglaterra eh, y en su propia natal Suecia que venir a trabajar acá a Ecuador, ¿no? Y bueno, también es. es yo creo que un poco le hicieron la vida de cuadros, los ahí. Sobre, sobre todo tú sabes que Hugo Sánchez es una persona muy, muy complicada muy antipática la verdad eh, Sí, a mí tampoco no me, no me simpatiza mucho no me simpatiza no no me simpatizas como dice en un programa coterráneo del señor Hugo Sánchez y suele meter esa esa presión ahí para que para desestabilizar a para los Para él ¿no? el técnico y bueno ya, ya lo fue le otra fue vez pésimo, le fue ¿no? pero ¿sí? horrible y todavía tiene la boca no le fue mal a Hugo Sánchez, me perdía y sobre todo perdía y en amistosos, pues, ñoño. Eh, nada, eso te, te decía, bueno, en el caso de Sven Goran Eriksson, otro técnico que y y claro, y no terminó siendo de la confianza de de la gente allí en México y perder esos partidos ahí contra Honduras cosas que normalmente no pasaban suelen ser claro Y es distinto. Determinante. y el manejo es totalmente distinto, ¿no? Ahora a Floro le suceden cosas similares, tendrá que... Ya creo que ya está empezando a agarrar pero la idea, ¿no? De cómo se maneja la prensa acá, que sabemos perfectamente lo dura que es la prensa en España, pero la de acá, a veces tiene esa posibilidad de, de, de como involucrarse más en, en los problemas del club, porque allá si bien la prensa puede decir lo que sea, me parece que de todas maneras margen de, de, de aislamiento, entonces en cambio acá es como más directo, es como que pueden influir, influenciar más a los dirigentes, pueden meter más la cuchara en el equipo, me da esa impresión porque eh, por el mismo manejo de, de las instituciones, no porque allá los equipos llegar a oídos de un presidente es mucho más complicado que acá. Acá puedes conversar tranquilamente, es mucho más fácil, es más accesible no quiero decir con eso que se tiene que negar entrevistas o cosas así, pero hay otros procedimientos allá. Barcelona inició, por ejemplo, a hacer, me recuerdo esto de una intención de implantar una cultura organizacional dentro del equipo, ¿no? Que sean con más procedimientos las ruedas de prensa, designar quiénes van a hablar, quiénes van a dar la cara. Ante los medios y eso por ejemplo Le molestó tremendamente a la gente En Guayaquil, a, a la prensa ¿no? Sí. Se quejaban de algo que me parece lógico Saber quién va a dar las declaraciones Designar a qué hora se dan las declaraciones Y empezar a poner en, en orden La casa, pero es algo que les molestó De sobremanera allá. Y eso en cambio en instituciones grandes Como en el viejo Continente sobre todo Es algo que se estila mucho, es algo que se aplica Y por ejemplo Ericsson creo que le pesó eso Y a Floro le ha pesado bastante Sí, ah, recordando contar. algo que, que nos había comentado el Manuel por ahí no así es de eh, más técnicos salieron en el caso de de Russo bueno fueron los la pésima campaña de San Lorenzo en Copa Libertadores y la volpe ahí hubo que se cambiaban de técnico ¿no? ahora el ya Russo, está simeone por ejemplo en, ¿Sí? en San Lorenzo esas alternabilidades no para que veas que más que nada aquí en Latinoamérica eh, es muy, mucho más difícil Basile con Basile Maradona en la selección Y el caso de de, de Oscar Ruggeri también. Que el caso de Osquita Ruggeri. No, no termina de de, de... de ¿Cómo es esto? De acoplarse a la dirección técnica de Argentina solicitado por el mismo Maradona porque ahí hay situaciones conflictivas con la dirigencia de San Lorenzo y que dicen que retiramos el apoyo. Un montón de... Un montón de cosas, así es. Y también eh, hablar de que... En, incluso en la selección se, se está pretendiendo Mantener en Ecuador también Un, un estilo, una continuidad ¿no? A Bisuete se le ha dado la mano A pesar de que muchos le siguen dando la espalda Pero creo que la situación en Ecuador En cuanto a los técnicos ha sido muy Constante y eso es bueno para Luego tener procesos Fossati re, viene a retomar Algo que ya había sembrado previamente Y creo que eso muestra Que nuestro fútbol tiene un nivel Muy respetable Porque se lo está trabajando de una manera más profesional y más seria. Oye Eddie, ahora sí, le, brevemente la, la Copa Davis ya para despedirnos Nos hemos extendido bastante Así es, eh. Ecuador se impuso con claridad al, al equipo peruano Jugado viernes, sábado 8, 9 y domingo 10 Victorias de Giovanni Lapenti sobre Iván Miranda Luego... Eh, Perdón, primero fue Giovanni Lapenti el que le ganó en tres sets, facilito, ese fue el último que hubo eh, tie break, Debe Déjame probar. ver. Sí. No, no hubo tie break, 5 cinco. Eh. Ah, sí, 7-5, tiene razón. Eh, y a Iván Miranda, luego Nicolás Lapenti le ganó a Mauricio Echazú. Y ahí el sábado en doble se sentenció todo, ¿no? Con, con la victoria igual cómoda y rápida de los Lapenti. Que bueno, al menos en la Davis. Sobre todo cuando nos toca todavía con. con con equipos fáciles, al menos de ahí sacan todavía las las raquetas de reducir. Y el domingo Carlos Avellan fogueándose contra Iván Miranda se retiró, me parece Miranda fue por lesión, estoy, no, no, no, no recuerdo qué pasó. Así es, seis, pero ya iba ganando los dos sets... Y ahí seis, Sergio cuatro. Galdós contra Julio Camposano, ya se los puso a los No, no Lapentis. Sí sí para que se foguee la un cancha, poquito, no. Oye, sí, es en, necesario, es necesario muy, mucho que Hay el recambio, ¿no? De los Lapenti, porque lastimosamente nuestro equipo de Copa Davis Básicamente se re, se remite a los hermanos Lapenti Y creo yo es algo que no alcanza a la hora de disputar un grupo mundial Esta vez nos toca enfrentarnos a Brasil por el repechaje a, a este grupo mundial eh, sí, estoy, sí estoy al aire, ¿no? Sí Ajá Entonces eso te estaba diciendo que ya se evidenció en muchas de las ocasiones que Ecuador ha intentado acceder a este grupo. Alguna vez lo logró esa épica victoria en Wimbledon frente a los ingleses. Y de ahí, ¿Hay más? De ahí no hay más. ¿Qué sé yo? Nos tocó con Australia, me acuerdo, y fue un paseo de, de ese tiempo era un equipazo tenía Australia Rafter, Hewitt. Y de todas formas, los hermanos Lapenti pudieron, me acuerdo, ganar el dobles frente a una de las mejores parejas, los conocidos como los Goodies. Eh, fue una gran actuación, pero ya, ya insisto, solo de dos personas no puede conformarse un equipo de, en este caso de Copa Davis. Claro, antes al menos con, con Gómez. Es, antes era peor, antes mismo. solo estaba Andrés Gómez y punto. Sin desmerecer a gente como Icaza, Como Raúl Viver Pero no estaban a la altura de Andrés Gómez como Que era uno de los pop después, del mundo ¿no? Luis Adrián Morejón también tenía su su nivel no, siempre. Pero verás era, eran sé, campana, yo, campana recuerdo que En los noventas eran Pablito Campana Luis Adrián Morejón Que, no, que en el ranking de la ATP eran 100, 120 Y luego Pablito Campana Metió el as de su vida Claro la mejor, Como dice mi papá El mejor saque que se mandó fue casarse con Ya tú sabes y... La mejor jugada de toda la vida de campano y bueno cuelga la cuelga esa cuelga raqueta, la raqueta. Eh. Gracias Y bueno, eran jugadores que tenían su cierto nivel Pero no estaban lógicamente a la, a la altura De Andrés Gómez era Que era uno de, de los, los tops, top mundiales claro y solito no podía y ahora tampoco los dos lapentis no porque La, en eh, nicolás lapentis todos sabemos que no es un eh, en estos momentos ya no es un jugador top es y tampoco media Giovanni. tabla como decía. Giovanni y nunca Giovanni mucho menos ni lo será de seguro y ya no lo será porque ya, ya se le pasó ya el se le pasó se uh, bueno eh, fórmula 1 victoria jenson button ganó en cataluña Vamos, y Soviet. me alegra que esté ganando button Uh, ya cuatro victorias Así es, Y ya cuatro esto le está cinco. perfilando para campeonato. campeonato Creo que dos victorias más chao Pero yo creo que eh, Bueno, está bien que un nuevo piloto Y una nueva escudería Estén ganando los grandes premios de Fórmula 1 Pero que no, no que, que no sea la misma que Espero que haya un poquito más De competitividad Que fue lo que le hizo Linda la Fórmula 1 en las dos últimas ediciones En las que se definió la, un, la En la del 2007 en la última carrera Y en la del 2008 prácticamente en la última curva En la última curva efectivamente ah, Fue sí. de infarto Bueno esto va bien pero la Fórmula 1 A mí igual me ha enganchado Y creo que mucha gente le ha vuelto Los ojos una vez más sí, o y eh, Este El gran circuito. premio creo yo fue un poquito aburridón Este ahí. estuvo turrón pero bueno eh, Oye y, y la polémica de Marichello ¿no? Cuéntame. De rubiño, pues, que va a ser el eterno segundón de toda la vida. Ah, es... eh, pero es que ya... Se supone que a él le cambiaron la estrategia y que con... debido a la estrategia perdió las posiciones claro, frente a Botton. Claro, porque hizo tres paradas Ajá. en vez de las dos de Boto. Tenía que hacer dos y, y como giró con, con menos peso, se supone que lo iba a superar. Pero a la final, ¿no? ¿no? Le perjudicó y ya se quejó, pues, dijo que de comprobarse que me jugaron sucio, yo me voy porque... Imagínate ser el eterno segundón pero Toda ya, la vida Y de hecho Barichello está por retirarse y... Che, bueno Bueno, eh, te estaba hablando de esto de, de Diario Olé Es una cosa ¿Tú, A ¿tú, ver, cuéntanos Verás eh, Supone que en la en la etapa de Olé Si no más no me equivoco Del día lunes Después de eh, el partido de River Plate Sacaron una foto Pero impresionantemente enorme Que decía la peor dirigencia de la historia Ya Resulta que esta bueno era un era un el clásico trapo ahí que hay okay, en cualquier estadio sudamericano, no estaba ahí colgado la peor dife, dirigencia de la historia. Decía, ¿no? Resulta que el trapo verdadero se les decía la peor defensa de la historia en alusión a, a la campaña del año pasado de River Plate en el cual quedó último. Ya. Pero esta esta palabrita dirigencia había sido manipulada vía Photoshop por algún internauta ingenioso de un foro de River Plate Y esta foto la publicó en su, en su página, en su blog yeah. Y resulta que Diario Olé uh, asumió que ese trapo había sido desplegado en el Estadio mm. Monumental Y lo puso en primera página, en la plana principal Qué grave hay no, que conformar Olé. Hay sí. que confirmar fuentes, hay que confirmar fuentes La molestia de la hinchada de River Plate Y ponen eso Y ha sido photoshopeado es el papelón de la vida para diario Claro, Le. para Diario Le Imagínate, cometer un error semejante Es, es... impresionante, es imperdonable Pero no creo que pierda pegada. Bueno, sigue siendo el diario más sí. vendido de, en Argentina Pero o sea como vergüenza O para que vuelen algunas cabezas más que todo Ahí sí, el, el el director de deportes se fregó. Chao. Creo. Bueno, es de un diario deportivo, no, pero... El, el, el director, el responsable de esto... Chao. Nos vemos, y el que el que se bajó la foto, pero imagínate, te bajaste y pusiste en el diario. Lo. Claro, eso no no, no se debe hacer. No se generalmente un diario se... Cuando, Gestiona cuando, a sus propias imágenes, o no toma sí, de agencias sí, avaladas. Tiene, ah, así es, eso te iba a decir, o bien tiene sus propios reporteros gráficos, como es el caso de fútbol y asociados que tenemos de sus propios re... O sea, nosotros mismos. <risa> Así es. O, o, o justamente las tomas de agencias. En las... Claro, nosotros solo... Nosotros tomamos <risa> lo que... <risa> que nos dé la regla. No, yo yo tomo fotos... De, tomamos desde nuestros celulares antes y ahora desde nuestras cámaras, como se dice. Material exclusivo, sino nada. ¿eh? No, sí. Es lo que usamos que sí las fotografías. Los lo ¿no? logotipos. ¿no? Los logotipos son exclusivos. El único que no es exclusivo, ponte qué sé yo, es mi avatar, porque mi avatar es tomado de... Mi avatar es exclusivo, lo hice yo. El tuyo sí si es exclusivo, el de alejo es semi-exclusivo, porque es hay... basado en, en... Además, hay un punto en el que, según la propiedad intelectual, tú trabajas sobre una obra de arte o sobre algún producto, deja de ser el producto, o ¿okay? qué, o sea, en la medida en que lo... Lo, lo versiones o los cambios deja de ser lo original entonces estás bueno, creando nuevo, en, el ¿no? en el caso de mi avatar todos sabemos que es eh, una caricatura de Bono vocalista de YouTube en, en el video de Hold Me Free Me Kiss Me Kill Me y yo ya lo popularicé como mi avatar y, y de hecho en la comunidad bloggers se me conoce sí punto bueno en todo caso ya qué grave error oye Edison, Terrible. ya para paramos. ahora sí. sí es tiempo de programa algo mi... de cumbia vamos a estar Sí caseros. sí. Va a estar tropicalísimo. Eh, sea donde sea que nos toque hacerlo. Ojalá ya no sea aquí en mi casa, ¿no? Sí sí, pero si sí, no de todas formas les ofrecemos. Hoy una tarde septiembre. crucial para fútbol y asociados Vamos a ver cómo nos va. Y nos despedimos, eh, muchas gracias a todos quienes nos han venido escuchando en esta etapa, blogger, internauta. No de nos Nos despedimos del programa. El programa sí, por si sí, acaso. Sí, de este, del número 15. <risa> sí. Y gracias por el apoyo a todos quienes nos han venido escuchando. Y... y síganlo haciendo, déjenos comentarios, ya saben, abrazos para todos ustedes, besos para la mano nomás. <risa> y besos para quien sea. <risa> para todas las chicas de la vida. Yeah. Bueno, gracias, esto fue Fútbol Asociados. soy Borrego Les agradezco escuchar, habernos escuchado Gracias, Eddie. Y ya estaremos publicando Nuestro siguiente cast, y no dejen de Visitar futbolasociados.blogspot.com todos los asociados está